Eh, una de las cosas que nos pasan a los l a b a r r e n s e s es que cuando alguien viene de afuera ve inmediatamente dos cosas: primero los parques nuestros y segundo, o tres cosas. Los parques, la limpieza de la ciudad y el ancho de las calles. Son cosas características de cualquier persona que llega a la barría y las destaca. Y creo que desde el 84, más o menos, que cuando empezamos con este proceso de、eh, nueva visión de los servicios de recolección de residuos, la ciudad ha ido cambiando y mejorando y teniendo un nivel de calidad de servicio que es demandado permanentemente por, por nuestros vecinos. Entonces, ese proceso nos ha llevado a poder hoy tener un, una aspiración a una conciencia verde mucho mayor a la que se pueda tener en otras localidades de la provincia. Hoy tenemos un relleno sanitario que es orgullo nuestro, pero más, es de los mejores que hay en la provincia de Buenos Aires, creo que de los tres mejores que hay en este momento en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un sistema de recolección y de, y de barrido de la ciudad que, que nos da un buen servicio y nos permite que nuestros vecinos estén、eh, conformes, son muy conformes con, con esa prestación. Y tenemos una aspiración a ir trabajando paulatinamente en esto que recién decía el gerente de, de Malvinas, que es avanzar en un proceso de cambio cultural destinado a ganar、eh, en las políticas de reciclado de los residuos que estamos generando nosotros. Se ha hecho mucho y hay mucho trabajo hecho a través de los chicos, a través de lo que es el aceite, a través de lo que son las pilas, en este proceso de cambio cultural que tenemos que ir haciendo todos los argentinos. La posibilidad de utilizar, reutilizar. Y encontrarle el valor comercial con un fin social además al, al PET, ahora es, una, es un nuevo escalón que tenemos en esto. Para que tengamos idea, hoy en el mercado se está pagando entre 12 y 18 mil pesos una, una tonelada de PET, ya sea lavado o no sea lavado, este,、eh, pero hay un trabajo importante y una posibilidad para estas instituciones que lo necesitan, seguramente, de contar con un ingreso importante, que va a depender del cambio que nosotros podamos hacer en nuestras propias casas, que separemos las botellas, que las pongamos en estos contenedores. Y, y también de un cambio cultural、eh, en, en la conciencia de los chicos, que son los que más consumen, que podamos estar pensando que cada vez que nos tomamos una botella de alguna bebida、eh, estemos pensando que la tenemos que guardar para este, destinarla a un fin social. Así que es un proyecto que cierra desde la conciencia medioambiental, desde, la, desde lo social, fundamentalmente, que también es uno de los aspectos que los procesos ambientales tienen que tener en cuenta. Y, y la verdad, que ojalá que la barría. Vayamos paulatinamente construyendo esto y algún día podamos estar reciclando muchos más productos de los que nosotros hoy estamos tirando como basura y que además tienen un valor comercial que a muchas instituciones les podría venir muy bien. ¿A dónde se van a colocar los contenidos?